y cincuenta y minutos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 Como siempre lo deseo, sea un día en el cual usted tenga éxito Y sea bendecido por Dios Porque cuando estamos bajo la protección del Altísimo No hay nada que venga a hacernos daños Ni nadie pueda tener algo en contra de nosotros Porque la bendición de Dios es la protección, es el escudo de la fe Y en esta mañana me contento de estar con ustedes Nuevamente en su programa Manantial de Fe Gracias a Dios por todas sus bendiciones Gracias a Dios por su cuidado Gracias a Dios porque Él extiende su mano de protección Y de bendición y prosperidad para cada uno de nosotros Luego estaré leyendo un salmo Un salmo precioso Bueno, voy a leer para ustedes el Salmo 142 Que dice de la siguiente manera Con mi voz clamaré a Jehová Con mi voz pediré a Jehová misericordia Delante de él expondré mi queja Delante de él manifestaré mi angustia Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí Tú conociste mi senda en el camino en que andaba me escondieron lazo Mira mi diestra y observa Pues no hay quien me quiera conocer No tengo refugio Ni hay quien cuide de mi vida Clamé a ti, oh Jehová Dije, tú eres mi esperanza Y mi porción en la tierra de los vivientes Escucha mi clamor Porque estoy muy afligido Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Amén. Bueno, este es un salmo que es una petición de ayuda en medio de la prueba. Es una una porción de la palabra de Dios la cual nos trae a nosotros un signo, ¿no es cierto? O un, un deseo o una exclamación de de que estamos en aflicción, que estamos en aprietos o en alguna adversidad de la vida. Por eso que qué bueno es de poder estar cerca de Dios. Porque el el Dios de la gloria, el todopoderoso, él escucha nuestro clamor, él escucha nuestra voz. Por eso que el salmista aquí, que es un máscil de David, él la primera expresión que dice con mi voz clamaré a Jehová con mi voz pediré a Jehová misericordia ¿qué es lo que es misericordia? la misericordia ¿dónde se encuentra? ¿cómo se obtiene la misericordia? bueno el salmista mismo dice con mi voz con mi voz con la voz de uno propio pide lo que sea mas cuando está en aflicción o en angustia, como dice el versículo 3 Cuando mi espíritu se, se angustiaba dentro de mí Tú conociste mi senda ¿Por qué? Porque pidió Pidió a Dios Algunos se ponen a meditar en vez de pedir Claro, dice estoy pidiendo con mi mente Sí, Dios también conoce hasta los pensamientos Aún antes que se formulen dentro de nuestro cerebro Él ya lo sabe ah, Pero mire usted cuando uno clama Dios la misericordia la misericordia de Dios dice la Biblia Sagrada que es más alta que los cielos más alto que los cielos es su misericordia que extraordinaria es la misericordia de Dios que alcanza todos los ámbitos de la vida no solamente para un lado Hay gente que está necesitando dinero, no haya cómo hacerlo para pagar sus deudas o para eh, hacer sus propias eh, compras o cosas que tiene que hacer, que el dinero lo hace todo. Pero Dios conoce lo interno del corazón. Y cuando la persona pide, sea dinero, salud, solución de problemas o oh, sanidad, la misericordia de Dios conoce es tan grande que actúa en todas esas áreas de nuestra existencia por eso que el salmista eh, habla aquí con una seguridad tremenda porque dice con mi voz pediré a Jehová misericordia delante de él expondré expondré mi queja o sea él también tenía algo que decir que estaba aconteciendo con él, más adelante dice que habían enemigos Ah, que lo cercaban si sí, muchas veces los reyes tienen en, bueno hoy día no pero en ese tiempo habían reinados que querían hacer guerra quitarle tierras o ir a quitarle sus tesoros o por hacer guerra por estar entreteniendo a los soldados qué pena porque no era entretenimiento ahí había muerte desolación destrucción más él esperaba en dios Esperaba y dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido ¿Está usted afligido? ¿Está usted en angustia? ¿Usted está pobre? ¿Está doliente, enfermo? Ah, exponga su queja delante de Dios Y el salmista decía, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre Se sentía como que estuviese encarcelado solitario, sufriendo, no no hallaba que hacer, no, no tenía salida, como en una cárcel. Ah, pero dice después el salmista, termina el salmo, diciendo, me, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Una seguridad tremenda, que entonces cuando la persona clama a Dios, ¿no es cierto?, los justos, aquellos que desean justicia Que desean el bien para los demás A eso le van a apoyar Van a estar a su lado Me rodearán los justos Porque tú me serás propicio Si sí, Dios va a poner Personas, almas Tan lindas, tan llenas de misericordia y de amor Que le van a rodear y le van a ayudar Y la mano de Dios va a extenderse ...en su protección y ayuda... ...amén... ...bueno... ...hoy día... ...nuevamente como estamos en este programa radial... ...deseo y quiero... Con, ...con... ...el gran deseo de mi corazón... ...de que hoy tenga algo... ...usted abra su corazón... abra su ...abra su alma... ...para la palabra de Dios... ...para el convite que Dios le hace a través de este programa de estas de, de estas voces como dijo juan el bautista yo soy solamente la voz la voz que está aquí en este programa radial porque es dios que nos da todas las cosas a nosotros por eso que cuando nosotros estamos en oración o en contacto en comunión con dios a nuestra alma se siente liviana se siente Eh, que, que está siendo amada por el Todopoderoso El Dios de la Gloria Y traje un himno precioso Ah, quiero subir a tu monte santo qué lindo himno Hoy estamos aquí adorándote Cantándote a ti mi gran Señor Quiero subir a tu monte santo Y verte ahí Mi único rey Hoy estamos aquí Adorándote Cantándote a ti Mi gran señor Quiero subir A tu monte santo Let's go. a ti vi gan señor quiero sufrir a tu monte santo y verte allí mi único rey hoy estamos aquí adorándote cantándote a ti vi gan Sí, qué lindo, te adoramos Señor, quiero subir al monte santo Es una expresión que también nosotros los evangélicos conocemos Porque cuando queremos, no es cierto, a tener este, este esta comunión, este contacto con Dios en nuestra oración Es como que estamos subiendo a un lugar santo, un monte santo, la altura del Espíritu Pero hoy día voy a leer la palabra de Dios que se encuentra aquí en San Lucas capítulo 12 Claro, el Salmo también es palabra de Dios Más aquí voy a leerle un lugar donde Lucas El doctor amado o oh, eh, Este hombre que, que escribió tanto el Evangelio según San Lucas Como también otro libro que se llama Hechos de los Apóstoles Y entonces voy a leer una parte especial linda que le va a gustar porque muchas veces nosotros los humanos nos sentimos angustiados por las muchas situaciones que hay por el afán y nos da ansiedad en la vida no es cierto cuánto con ellos están enfermos ahí de ansiedad que ahora se le llama como no, no, no es no es un asunto que, que, que se pueda tratar casi exclusivamente con medicamentos y cosas de ese estilo, de ese tipo pero si sí viene el consejo de la palabra de Dios, entonces voy a leer en uno segundo más en Lucas capítulo 12 ah entonces Lucas San Lucas capítulo 12 12 el versículo 22 que dice que Jesús le dijo a sus discípulos por tanto os digo aquí está hablando Jesús por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis Jesús lo dijo que no tenemos que afanarnos en nuestra vida ah, que voy a comer o por el cuerpo que voy a vestirme y eso realmente es un afán eh, es una ansiedad muchas veces de que, que nos embarga porque queremos a presentarnos bien queremos a, a andar bien en medio de las personas ah, muchas veces yo enseño en mi iglesia que claro que debe de vestirse bien porque no vístase bien vístase bonito ¿eh? pero que no sea un afán a ¿eh? que no sea algo que, que esté ya eh, haciéndole pensar solamente en qué vestir qué ropa nueva ponerse no la misma ropa limpiecita planchadita al horocito con algún perfume porque no Ah, presenta mejor Y la persona se siente mejor también Pero no os afanéis por eso Ni por el que dice Que no os afanéis por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo que vestiréis a ah, son dos necesidades Pero el afán Y la ansiedad Muchas veces hacen Que la persona caiga en esa rutina Y entonces eh, es, Se pone como una Como un deseo imperativo ¿ah? Y Jesús dice la vida es más que la comida Y el cuerpo más que el vestido <risa> Me acordé una vez De un hombre que Había tenido un terno Tenía un terno muy lindo eh, Y lo quería mucho ese terno De vez en cuando solamente se ponía Ese terno Pero una vez Aconteció que él andando por un lugar difícil Y medio escarpado en una escalera de, de piedra subiendo un lugar y resbaló y cayó y cayó y cayó y cayó hasta el final todo machucado quedó eh, herido por algunas partes de su cuerpo también pero lo que más él sentía decía mi terno el terno el ropaje que él tenía eso lo sentía más que los machucones que tenía en su cuerpo y Y que tenía Diversas eh, eh, se, Diversas partes de su cuerpo Muy heridas Pero lo que él más sentía era su terno Ah, aquí dice que no pues A la vida es más que la comida Y el cuerpo Más que el vestido Por eso mismo Tenemos que cuidar este cuerpo Este cuerpo tiene que ser bien lavado ¿No es cierto? Bañado Y bien peinado Etcétera Porque cuando uno anda bien así eh, En su cuerpo Lo tiene con salud Es sano Y bien cuidado eh, Con cuidados básicos, ¿no es cierto? Pero bien cuidado No obstante, eso hace que la persona se sienta muy bien Está con salud Con su cuerpo sano, fuerte Porque la vida es mucho más que la comida Y el cuerpo sano más que el vestido dice el señor hay ah, muchas veces la persona no le da eh, tanto valor a su a la salud que tiene por cuerpo sano sus manos buena sus pies buenos bueno ¿ah? su cuerpo bueno su cabeza bien también ni eh, no le da muchas veces valor a ah, le da valor porque quiere tener un vehículo o un auto así grande todo eso ah y, y y también un ropaje muy vistoso eh, no es malo tampoco pero si sí, el cuerpo es más cuantas personas están en los hospitales las clínicas los lugares de recuperación que desearían dar apenas un pasito o dos pasos tres pasos o oh, como quedarían contentos y felices pero no pueden tal vez sus piernas tal vez la columna no sé algunos de esos órganos no funciona y no pueden caminar otros desearían no es cierto de degustar un pancito aunque sea así solo pancito solo pero no pueden están siendo alimentados eh, por una manguera le voy a poner para que comprenda mejor una manguera a través de la tráquea que no siente ni un sabor nada como desearían eso y usted tiene buena, sus papilas gustativas, su boca, sus dientes, ¿ya? y tiene el cuerpo bueno y sano, dele gracias a Dios por eso, ¿Ah? aunque tenga alguna dificultad al andar, eh, o, o alguna pequeña otra dificultad, pero por lo menos está así, hay gente que está postrado, en los hospitales que tienen que darlo vuelta en la cama, cambiarle la, los pañales, la sábana ay qué cosa tremenda fuera no es cierto de, de ese de, de, de ese sufrimiento moral que las personas pasan a través de, de, de su cuerpo desnudo o herido sufrimiento terrible no pueden hacer las cosas por eso hay que darle gracias a Dios el afán y la ansiedad que no le vaya hacia usted ¿Ah? Que no vaya a tener eh, eh, ese sentimiento de, de acaparar, de tener, de, de de más más y más Y no poder disfrutar de nada Ah, qué bueno es el Señor que nos aconseja la vida Es más que la comida y el cuerpo que el vestido Incluso el Señor Jesús dice así, mire, escuche bien Considerar los cuervos, que son aquellos pájaros grandes, ¿no es cierto?, considerar los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ah, sí, sí, sí. Cómo es bueno es el Señor que nos hace ver estas situaciones. Los pajaritos no tienen eh, eh, eh, eh, un granero para guardar. ¿Ah? no tienen quien estén preocupados de ellos vuelan con sus alitas ¿no es cierto? donde encuentren comida donde encuentren alimento Dios provee de todas las hierbas que crecen que muchas veces supongamos la hierba el yuyo yo he visto pajaritos que, que cuando está seca la flor después da esa valla con diversos eh, granitos adentro que en la semilla lo comen los pajaritos ¿quien lo siembra todo eso? nadie siembra yuyo porque se se, eh, eh, se califica al yuyo como una maleza no obstante Dios alimenta a los pajaritos de esa forma y usted ¿Ah? que tiene su mano buena sus pies, su cuerpo bueno, sano y ahí está sentado no haya que hacer solo suspirando Ah, no no no no no usted haga las cosas que debe hacer aunque le duelan sus manos aunque le duelan sus piernas aunque le duela su cuerpo pero están dando está en su casa ah, no obstante también tenemos un dios sanador un dios que escucha nuestras peticiones y responde nuestras oraciones y puede sanarte y puede ayudarte y puede darte una mejor visión de la vida veas tú qué bueno es poder hacer las cosas en la casa ah, de ayudar algo en la casa que bien se siente de ponerte poder tener la mesa limpia las sillas bien puestas etcétera la basura en su lugar tantas cosas, ¿no es cierto? planchar su propia ropa como es bueno hacer eso la persona tiene valor al hacer esas cosas por eso que Dios le da entonces ese consejo a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos da ese consejo de que vale más ¿ah? vale más el cuerpo que el vestido ¿ah? y vale más la vida que lo que puede comer ¿ah? y vale más nosotros, nuestro cuerpo que el vestido y que consideremos los pájaros, los cuervos incluso incluso que los cuervos son se, Se, se tienen por aves dañinas también pero ellos aún así dios le da la comida clame usted a dios busque a dios vea la misericordia de dios como decía el salmo el salmo 142 que le di la misericordia de dios es grande busque a dios en su vida busque a dios no pierda más tiempo entregue su vida al señor y verá Como su vida va a ser cambiada, modificada para bien... ...y usted se va a sentir tan bien en su cuerpo físico... ...aunque esté doliente y enfermo... ...en la esperanza de la mano protectora bendita de Dios... ...de sanidad en su vida... ...y usted va a ser una persona que no va a tener más... ...a esos sentimientos del afán y de la ansiedad... ...posiblemente después estaremos hablando de esto mismo... Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros El Dios de la gloria El Todopoderoso Nuestro Señor Jesucristo Amén mis manos, Y ahora en este momento de la oración Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios Amado Salvador Jesucristo Oh gracias Señor por esta oportunidad en esta mañana De poder hablar de sus enseñanzas y de sus deseos Y de su poder inmenso Inmensurable Para cada uno de nosotros Quiero sentir su misericordia Y quiero también y deseo Señor Que usted dé de su misericordia Para aquellos que están clamando En oración en esta mañana Y como aquellos que no creen Pero les gusta escuchar Oh Dios mío Señor Entre a su vida Entre a sus corazones Dios mío para que esas almas almas errantes espirituales que andan de un lado para otro que, que están creyendo en una cosa y en otra y no tienen una roca donde asentar su pie usted es la roca inamovible de los siglos Padre Celestial le pido Señor amado para que les aumente la fe y así Señor ellos también pueden sentir este gran privilegio de estar cerca suyo Señor y hacer, y ser los beneficiantes los beneficientes Señor amado de su bondad y de su misericordia ruego por los dolientes y enfermos que extienda su mano poderosa allí donde están Señor y les toque, sientan el toque bendito, poderoso glorioso, espiritual y sean sanados por su poder y por su amor en el nombre santo de Jesús se lo pido amén y amén amado Salvador Jesús bueno, estimados amigos oyentes se nos acaban los minutos de este programa radial de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile anoche tuvimos un precioso culto donde la palabra de Dios nos habló de una manera maravillosa, especial, el obrero Neftalí estuvo predicando, hablando de la palabra del Señor que llenó nuestro corazón. Sí, usted vaya a la iglesia. La iglesia está ubicada en la calle José Victorino Larrea número 630 en el segundo sector, población Pedro y Herrera, aquí en Puente Alto. Sí, que Dios le bendiga. Este es nuestro deseo. Y deseo también que usted vaya a la iglesia, pues ¿Ah? No se quede ahí Queremos conocerles Yo sé que hay muchos y muchos y muchos auditores Bueno, este pastor, el reverendo Moisés Alvear Se despide deseándole las más ricas bendiciones de los cielos Amén